Contamos con David Vara en el control de sonido, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje, el equipo habitual del Unicornio y, por supuesto, con la mejor calidad musical de la Única f m Recuerden que la vida es fácil. v i c o s hay pauses. Buenas noches en este ya estrenado mes de las flores, qué bonitas flores. Con su polen, que le viene también a mi rinitis alérgica. En fin, sobreviviremos. Bueno, otra edición, y aquí delante mío, Manuel Bailina. Delante de ti. Delante es cierto de mí. No, no precisamente delante mío ni mía, delante de mí. Te voy a comprar el delante.、Eh. A ver si así ya es tuyo y ya te lo quedas. Vale, vale, muy bien, muy bien. Será, será aceptado. Y hoy、eh, no estrenamos programa, pero casi, casi, porque,、eh, como sabéis, siempre ha sido nuestra intención、mmm, rondar y vagar por el mundo del doblaje y la sonorización, no centrándonos simplemente、eh, en el atril, en la labor interpretativa o de dirección, sino que vamos tocando más,、mmm, más profesiones、eh, que conforman el equipo. Que lleva a cabo la sonorización o doblaje de una película. Y en este caso, mira David que contento está, porque le toca de cerca. <risa> Vamos a estrenar con el apartado, de... lo digo en genérico, del sonido. Todo lo que corresponde al sonido en relación con el doblaje. Y para ello, pues bueno, debutamos con un joven veterano de, <risa> del sonido. Que comentábamos ahora antes de, de arrancar el programa, que ha estado, pues bueno,、eh, hablando de lo que es la maquinaria y la técnica desde los inicios casi primitivos del asunto hasta, hasta este mundo del disco duro en el que estamos hoy. Y estamos hablando de Don Manuel Cora. Manuel Cora, buenas noches. Hola p a c h i q u é tal? ¿Cómo hola, estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues bien, aquí a ver si, tanto a nosotros que, como sabes, seguimos sin entenderlo mucho esto del sonido y nuestros oyentes, pues logramos en esta horita contarles más o menos qué, qué pasa en, esa, en, esas, en esas bandas de las que hablamos muchas veces, tanto donde grabamos la voz. ¿Y dónde están los defectos especiales? Sí, sí. sí. Muy bien. Pues、eh, Manolo, antes para ponernos en situación, tú, bueno, en, en número, claro,、eh, contar el número de películas en las que has estado implicado, no tendríamos días suficientes. Hombre, uno, como siempre, como entenderás, el sabio siempre es vanidoso, ¿no? Sí, sí, sí. Más por vanidoso que por sabio. Este, alguna vez se me ha ocurrido、eh, contar así, alguna vez, las películas que, que he podido hacer y, y alguna vez me salió la cuenta por encima de las 300 títulos. Entre películas de 35, vídeo, etcétera, etcétera, alguna serie que siempre te ha tocado Yo, hacer. p e r m í t e m e creo que te quedas corto. ¿eh? Pues seguramente. Creo que seguramente, te quedas、eh, corto. A no ser que hayas hecho la cuenta de un año solo. No, no, no. <risa> <risa> bueno, ya de todas formas, 300 títulos es una. Es, es, es. es. es son horas. Son horas, son horas, horas tanto horas de grabación de como, como mezcla. Bueno, pues para empezar, como hacemos con el apartado artístico. Eh, vamos a hacer una regresión. Y ¿Cómo y llegas tú al mundo del, del sonido? Sé que vienes de, de saga de, de sí, sonido, sí, efectivamente. De, de Don Manuel Cora, gratamente recordado、sí. por, por todos. Don Manuel Cora, señor, en este caso. Senior, y, y don Manuel Cora, abuelo.、Ajá. Porque existía Manuel Cora, abuelo. Y sí, bueno, mi familia, como sabes tú, y bueno, si no lo saben los oyentes, un poco lo contamos, pues desde mi abuelo, mi padre, mi tío Jacinto, que todavía anda por ahí. Tío Jacinto, que te manda un mensaje. Ese、sí, sí, no, se lo iba a decir luego, pero ya que vamos、aprovecha, con él. Aprovecha, aprovecha. Tu、tío u t Jacinto y tu tía Teresa, que los llames. Que o llame, ¿vale? Que de constancia radiofónica. Esto es como se hacía en Radio Nacional, ¿no? El mensaje de. Esto es un mensaje sí, sí, para tal.、Sí. Esta e n c e r r o n a ¿te acuerdas?、Tú? No, yo me los encontré por casualidad. Yo estaba tomando una cerveza y de repente me dijeron. Yo también te, te, te hubiese atropellado y tal. Por una cosa que estaba contando. Y me volví, era tu tío Jacinto, con el cual yo he tenido. Sí, un saludo desde a q u í al taxista madrileño que casi atropella a m a r c Ayer. <risa> Ayer estuve y o a punto de palmarla, la verdad. Y bueno, que lo siga intentando, él suele cruzar por ese paso cebra. Bueno,、eh, Manolo, estábamos con. Sí, estaba con eso. Y mi otro tío, como sabréis, que también trabajaba en televisión. Handing. h a n d i n también venía un poco por sincronía y echaba ahí una mano de vez en cuando y tal. Y bueno, pues sí, familia un poco de saga de, dedicada a esto del mundo de la cinematografía. a y, y qué ellos, en, el abuelo así, perdona, ya arrancaron en lo que era Sevilla Films, puede ser? Sí, no, bueno, mi abuelo no trabajaba directamente con el, con el, con el mundo del doblaje. Mi abuelo lo que era era, durante muchos años, fue jefe de cabina del Palacio de la Música.、Uh -huh. y, y bueno, pues él tiene, entre otras cosas, pues el estreno del cine sonoro dentro del Palacio Fíjate, de la Música y cosas、claro. de esas. Por ahí hay algunos libros, de, los libros de cabina donde aparecen, n o Hago un inciso para ¿Sí? decir desde aquí a todo el mundo、eh, que estoy hablando justo, justo antes de incluso la, primera, la Segunda República. v a l e O sea, quiero decir, las fechas que yo tengo de los libros de mi abuelo, donde aparece el sonoro y donde ya aparecen las primeras películas dobladas, dobladas、eh, sí. son. Antes, incluso del periodo de la República y luego posteriormente de la República. Porque siempre hay por ahí algún.、Eh, sí, que quiere politizar, politizar el, el, asunto el asunto diciendo que el doblaje es un invento de Franco. Franco hacía muchos inventos, pero desgraciadamente el doblaje no lo inventó él para nuestra suerte. No, y además no es el doblaje. Es, en ese caso yo creo que se habla de la censura. Y la censura es algo que a día de hoy, incluso、e、sigue, en doblaje, sigue siendo. Sigue siendo. O sea, está el cliente que dice: esto no se puede decir, esto vamos a cambiarlo. O esta es nuestra política, es no, no, que no haya,、no、haya ataques o lo en fin, que、no. sea.、Vale. Entonces, dicho esto, quiero decir que ya desde entonces yo tengo anotaciones de los、uh -huh. libros de mi abuelo, los conservo, donde estaba lo que llamaban el libro de cabina de los cines que se hacía antiguamente, porque además había que entregarlo, como sabéis, a la Dirección General de Seguridad en tiempos de Franco y tal, donde se daba el parte de lo que se iba haciendo, que había que poner el nodo en tiempos de Franco, en tiempos de la República se ponía el Movitones y el、sí. Fox, Fox News, etcétera, las noticias. Bien, dicho este, esta aclaración, digo, mi abuelo no tuvo que ver m u restante con el doblaje, pero sí a través de luego mi padre y mis tíos, que por relación al cine de mi、sí. abuelo, pues empezaron en esto, pues en el antiguo Fono España, como tú sabrás.、Uh -huh. Y de Fono España pasaron entonces con sincronía cuando se fundó, p eran e l l y Nelly Manso de Zúñiga, la madre de Ramiro, e s t Hipólito de Diego, al cual tengo un cierto cariño impresionante,、uh -huh. este Carlos Valencia, como、sí. sabes, padre de Amparo, de Miriam, etcétera. Y, este, y luego, como técnicos, e s t a b a mi padre, mi tío Jacinto y Gonzalo Santorio. Nombre. <risa> y entonces se marcharon a Sevilla Fil y fue cuando fundaron、eh, la primera estudio un poco independiente dentro de Sevilla Fil. Y de ahí arranca un poco la historia de sincronía, que ha sido un poco、uh -huh. la que nos ha marcado a todos. Sí, porque sí, de sí, ahí sí. me viene a mí un poco también,、uh -huh. la, ¿no? De casta le viene al galgo.、Uh -huh. Eh, sincronía、eh, antigua, cuando estaba en Seguía Fil, a mí me pillaba exactamente a cinco minutos de mi colegio.、Yeah. Entonces yo salía del colegio y me iba a sincronía.、Uh -huh. Y de ahí ya recogía a mi padre y me llevaba a casa. O bien, incluso había muchas mañanas que daba la casualidad que mi padre iba a las ocho al estudio a arrancar el doblaje、sí. y me venía a buscar. Este, mira, ahora me da así un, una、uh -huh. cosa, ¿no? Venía a buscar Joaquín Escola.、Hombre. porque A lo mejor mi padre no podía escaparse, no podía dejar a、uh -huh. nadie haciendo takes. Aquellos oye, hazme unos takes que、El、voy a dejar. ¿Está de Joaquín Escola, entonces, estandarte de producción?、Eh, exacto. Y venía Joaquín a buscarme a mí a casa para luego llevarme al colegio porque pillaba al lado del estudio. O sea,、uh -huh. que me da una cosa, ¿no? Porque me sí, acuerdo sí, mucho sí. de. Bueno, pues es normal, ¿te acuerdas de la gente que has querido y la gente、claro. con quien has. Mm, y de la buena gente. Y de la buena gente, ¿sabes?、Mm. Y es un poco. Y de ahí ya, claro, todo esto me entroncado, n d e yo me pasaba desde las 8 hasta las 9 que iba al colegio,、sí. me pasaba viendo doblar.、Mm. Y ya veía a las Marías del Puy, veía a las Castro, s veía bien, a los bien, bien. de entonces, a los grandes búfalos de entonces,、mm. ¿no? a los a c a s o no sé qué, sí, por así doblando. Sí. ¿no? Ah, muy bien. Bueno, pues eso es precisamente tu entrada ahora en, la, en esa velocidad o a la velocidad del sonido, y aprovechamos esa velocidad del sonido para hacer nuestro primer paréntesis musical con la mejor selección de La Única FM.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 Avanzamos otro poquito en el unicornio, hoy con Manuel Cora desvelando los secretos del sonido. Manuel, estábamos en sincronía, eh, eh, a ti te llevaba Joaquín Escola y te acercaba a ver unos takes, y bueno, y de repente hay un día en el que supongo que en sincronía, ya por tu interés en sonido, te toca registrar, grabar los, sí, los yo, primeros. Sí, yo empecé cuando yo estaba, estaba en la facultad estudiando. Y, y bueno, este, lo que hice fue lo siguiente:、eh, lo típico, ayudarte un poco para ganarte unas perrillas. n o、mm -hmm. Entonces yo iba un poco por libre, a sincronía, iba allí, echaba una mano, estaba en cabina. Empecé con el magnético, que era lo que un poco aprendes primero a grabar. Ya sabéis cómo grabamos en los anillos de magnético,、eh, que era el soporte magnético perforado, igual que el de la imagen. En, en, en p en el r d o n en a e celuloide, v e r d d a no estamos hablando de vídeo. No, no, claro, claro, se hacía todo en celuloide. No,、claro. no había vídeo, ni había ordenadores,、o、ni sea, había nada de esto. Encima de la sala de doblaje estaba la cabina, la cabina. De, proye de proyección donde ahí se ponían los trocitos de celuloide para que entiendan nuestros. Oyentes, ¿no? Con su banda de sonido, o sea, un tema mucho se, más artesanal. Se cortaba la imagen en trocitos y, y a su vez se cortaban trocitos de magnético exactamente igual que la imagen para que fueran sincrónicos y era lo que vosotros i b a i s、mm -hmm. grabando siempre como si fuera un anillo. Exacto. Que, o sea, era en vez del disco duro, Gonzalo Santorius. Exacto, ¿no? Exacto. Y, y allí empecé un poco, entonces、eh, poco a poco, pues claro, vas yendo más, vas yendo más, vas yendo más. Este, y llega un momento en que te, te, te, te vas integrando más dentro un poco de la, de la maquinaria del estudio. ¿no? Sí. Yo empecé yendo para lo típico, sacarte unas perras para seguir estudiando, y al final、mmm, cogí las perras y dejé de estudiar、uh -huh. un poco lo normal. Y entonces fue cuando、eh, vino un poquito la, el boom del vídeo, que fue cuando、sí. el estudio、eh, se metió un poco en el tema del vídeo, y a mí me dijeron que, bueno, como era de los que más sabía un poco de estas cosas,、uh -huh. pues que me fuera para el vídeo. Yo estuve una temporada en el vídeo, pero a mí lo que me gustaba era volverme un poco. Al tema de sonido. Y fue cuando yo pedí volverme a reintegrar un poco, que hablé con Nelly y hablé、sí. con mi padre y tal, a, un poco a registrar. entonces、uh -huh. fue cuando empecé pues eso... hacer los primeros takes, a grabar las primeras cosas, a integrarme más con vosotros,、sí. con la gente que había por allí en el estudio. Y, y, y relacionarme más con lo que a mí verdaderamente me gustaba, que era esto. n o Y luego, ya de ahí, de registrar, pues evidentemente hacer las primeras mezclitas ya para、uh -huh. cositas de televisión,、sí. de vídeo, de no sé qué, de no sé cuántos, hasta que ya、eh, el estudio acometió las reformas que hicimos, acordaros con lo del advenimiento de、sí. los primeros Dolby, las、uh -huh. primeras grabaciones en estéreo y tal. Y por relación íntima, por tema un poco de idiomas, como yo chapurreaba un、sí. poco francés o inglés, pues me tocó un poco con los ingenieros de la Dolby、uh -huh. encargarme un poco de todo lo que era la configuración técnica del estudio.、Sí. A partir de ahí, pues ya fue cuando me dijeron, bueno, pues este ya le empujamos ahí, ya que ya se q u e d e con lo del Dolby, que ya t i r e con lo del Dolby. Entonces, en ese sentido, soy pionero junto con un poco como Casals en Barcelona、sí. y aquel hombre, ¿cómo se llamaba?、Eh, Se、ah, llama Ricardo, me parece, pero yo no me acuerdo que estaba en Voz de España. No sé ¿Sí、si te、uh -huh. acuerdas el hombre aquel mayorcito, que eran los primeros que empezamos a hacer este, las primeras mezclas un poco para、uh -huh. lo que hoy en día ya todo el mundo parece que, que controla. n o Entonces,、uh -huh. en ese sentido, soy un poco pionero,、uh -huh. sobre todo en Madrid, de esa tecnología、sí. y a partir de ahí ya me integré e todo lo que e s a l recorrido.、Uh -huh. Y de la primera película que tú tengas, que tu recuerdo de decir, bueno. Esos primeros takes que grabé yo solito en la mesa de sonido, ¿la, la recuerdas o la tienes ahí p e r d i n a d a Pues fíjate, fue con una película, este, la, el, el título no me acuerdo, pero fue con, con, con Salvador Arias.、Ajá. La primera película que yo registro es con Salvador, porque te acuerdas que él hacía las películas de Farisa, sí, De q u la、sí, distribuidora, sí. él las hacía en el estudio. Y, y la primera película donde yo empiezo a mezclar también es con、sí. Salvador.、Uh -huh. O sea, Salvador me cogió a mí mucho cariño, tengo que decirlo. Y, y, y el montador que trabajaba con él, que se llamaba Antonio Jimeno, que yo no sé este hombre, yo no sé dónde estará,、yeah. nunca le volví a ver nunca más. Y Antonio Jimeno me tenía mucho cariño y, y Salvador también. Entonces yo un poco empecé a hacer trabajos en sincronía,、sí. pero trabajando para un cliente de sincronía que era Salvador. entonces Y qué distinta esa época, ¿no? Comentábamos, por aquí han pasado b ó f a l o s como Carrillo, <risas> Cuenca, Juanes. Y. Coincidimos, los, coincidían ellos los, los tres, en que en esa época la labor de equipo de mesa de dirección, atril y mesa de sonido era un tándem、eh, que realmente era un equipo, ¿no? donde, donde cualquier problema que podía surgir、eh, se solucionaba entre ese tándem, sobre todo entre mesa de dirección y mesa de sonido. ¿no? Sí, primero porque yo creo que había. Primero, algo que lo voy a decir con mucho cariño. No es que ahora no se tenga, pero se manifiesta de otra manera. Había mucha, eh, eh, mucha gana del director por siempre contar con el técnico.、Uh -huh. O sea, El técnico formaba parte de ese equipo y se respetaban sus decisiones. Y, que te, y, y, y te solucionaba, lo contaba me, Carrillo, decías que como director te encontrabas con muchos problemas, que ese problema tenías que acudir al técnico. Técnico de sonido, que es el que te podía solucionar y darte unas vías de, de,、eh, que te solventasen el cómo, cómo llevar a cabo ese take, ¿no? si uno tenía que ir en banda, si otro tenía que, apart, que apartarse cuatro o cinco pasos del atril, y, en fin. Evidentemente, y, y además es que es curioso, se respetaba la labor del técnico. Quiero decir, en aquella época había grandísimos técnicos que han pasado la historia, unos viven, otros no. Como pudiera ser mi tío Jacinto, como p o d í a ser Jesús Jiménez en Cinearte, como Capitán, como gente importantísima, Eduardo Fernández, Alfonso、sí, sí. Pinonexa. Quiero decir, todos nos suenan. Y, y eran técnicos que se les tenía su, su, su conocimiento, su valor del medio, su valor añadido en cuenta a la hora de ejercitar el、yeah. derecho a doblar. Hoy en d í a Con el sistema este que estamos un poco hablando, ¿no? de que vamos todos con las prisas, vamos sí, todos con、factoría. la máquina, más factoría, más no sé qué, el técnico es simplemente pincha y saca, pincha y、se、saca. e está contando con más con un, con un piloto automático. Exacto, exacto,、mm. exacto. Entonces, un poco esto desnaturaliza, quita un poco esa interrelación que también hablamos, todo eso que hemos hablado un poco con Manuel,、sí. todo eso se va perdiendo. Sí, sí. Y ahí en sincronía, de repente,、eh, como quien no lo quiere, y una noche así, Perdida de alfombra roja, vas y ganas un Goya. Sí, uno, dos, <risa> dos, dos, dos, bueno, dos,、vale, vale, vale. <risa> no, vale. s í sí, sí cuéntanos la experiencia Goya. Bueno, la experiencia Goya f u con una pelea i d l m o d ó v a r ¿no? No, no, no, no, yo con al m o d ó v a r no, este, fue una con Este e s c r i v á Vicente e s c r i v á padre, y、sí. la otra fue con, con también otro desaparecido ya, con, con este. Ay, Berlanga con José Luis.、Ajá. Fue todos a la cárcel. Y la otra, la primera con Teos Camilla de, de, de producción que fue esta...、Um, Montoyas y Tarantos.、Ya. Y tu labor ahí fue de mezcla. Sí, sí, de mezcla.、Mm. mezcla. Eh, Montoyas y Tarantos hicieron todo lo que es la postproducción, se hizo en t e c n i s o n efectos sala, doblajes,、sí. no sé qué, los hizo、eh, otro gran técnico p a c o p e r a m o s Y. Paco, de, luego de t e c h n i s o n mandaron a Sincronía a hacer todas las mezclas para Dolby. Y ahí hicimos todas las mezclas. Estuvo por allí Paco. Bueno, fue una una cosa gratificante porque además, cuando trabajas con compañeros, aunque、sí. sean de otros estudios, yo siempre he procurado tener muy buena relación sí, con sí. todos y, y, y establecer puntos comunes. Estamos en el mismo negocio, claro, en definitiva. Claro, exacto, entre bomberos no nos p i s e m o n la manguera. Y, y aquello fue muy divertido, muy, muy grato de hacer. Y luego, pues con Vicente e s q u i r b a que bueno, pues fue trabajar con aquel hombre. Era, uh -huh. era todo dulzura. Era un director、yeah. muy, muy agradable, mayor ya entonces.、Uh -huh. Pero bueno, siempre, siempre tienes un recuerdo muy especial、yeah. de todas las pelis, pero de esta en concreto más.、Uh -huh. Oye, y cuéntanos. Te lo cuentan antes, te dicen antes te vamos a n o l v e r a tal. O sea, tú no, vas, no, no, no. tú vas estás ahí, allí, sabe, la... pero sabes que estás en l a s í sí, sabes en por los qué.、Nominados? Porque además、eh, te ponen tu nombre, y en tu butaca suele estar tu nombre y son、sí. butacas donde siempre están todos los nominados para que por tiro de cámara siempre se. Tú ya sabes que estás donde los nominados,、mm. lo que no sabes si vas a salir o no. ¿Y cómo se pasa? Fatal. <risa> Fatal. Yo, yo, yo la primera vez lo pasé horrible. O sea, no sabía dónde meterme. <risa> o sea, cuando tú sales allá que el escenario. Pero Cuando Te sientas, perdón, cuando te sientas o ya desde el momento en que ya. No, no, desde que estás ya, sentado. No, pero yo, yo voy un poco más, más atrás. Ya te has duchado, te has vestido, te has cambiado, vas a salir de, de tu casa. Ya estás con mariposas sí, sí, en el estómago. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí se, pasa, se pasa horrible. Se pasa fatal, te lo digo de verdad.、Uh -huh. y, y, y ya en el momento en que dicen tu nombre, ya en ese momento, no, te, te juro que, que es como que el espacio se te para, el tiempo se te detiene.、Uh -huh. Hay un momento donde tú dices, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Y te planteas un objetivo: que de, desde donde estás sentado tienes que llegar Tienes que e l l g al r a escenario a recoger el cabezón. El cabezón. Y, y llegas allí y, y tú quieres decir, y no te sale, o sea, te quedas como diciendo, ¿qué? Y, y no te sale nada. Entonces, Yo, yo había dicho un poco con, con Paco, me acuerdo de la ¿Sí? anécdota. Paco, tú como eres un poco el s e ñ o r digo, por favor, tú di, di las palabras y tal, y no sé qué. Entonces, yo, si, si, si está, alguien lo ve, porque está grabado por ahí,、uh -huh. yo le hago así a Paco, un poco con la mano, como, <risa> para por ustedes, p a s a el maestro. <risa> y, y, y el maestro tampoco dijo nada, a ¿no? Se, Se entonces, quedó como Harpo、sí, Marse, l maestro. <risa> bueno, pues vámonos. <risa> sí, sí, y no dimos ni las gracias ni dimos Pero, nada. ¿eh? Y, y luego yo me di cuenta y digo, juey, qué horror, no hemos dicho. Pero、eso? en alguna otra d a Sí, yo, yo uno, uno que vi, lo, lo vi en directo cuando te lo dieron, sí, sí te vi hablando. Eh, no, bueno, sería en el siguiente. En Yo el siguiente. creo que di, di las gracias o no sé qué. Y también,、sí. bueno, allí es que en aquel Goya salimos tropeciendo y... porque estaban Goldstein y Steinbeck, estaban Al... la, la gente de, de Mac Digital. Y en uno no estuvo Alberto e r e d o Alberto conmigo. Alberto, con, ah, con, ah, Alberto、claro. estuvo con, conmigo. Y allí, pues éramos un montón que subimos a por el Goya. Y entonces, pues bueno, pues entre unas cosas y otras,、eh, este, ¿quién Este... e habla? Pues bueno, pues muchas gracias. Hijo. Yo me di la vuelta. n o Esto es un poco. Y, y bueno. La verdad ya, es que ya, se, ya, pasa, ya. se pasa mal. Bueno, y ahora para rematar tema Goyas, entonces, ¿los tienes, como parece ser que es tradición, en el cuarto de baño? Están? <risa> no, no, no, está, están, están en el salón, en un mueble, evidentemente. Sí, ya, sí, ya. sí, están allí en un salón. ¿Y son, ¿Los y dos son iguales, del mismo formato? ¿O pilló uno、eh, que era.?、Eh, sí, sí, uno. No, no, son exactamente iguales, es、uh -huh. el formato último, no es aquel de que、uh -huh. tenía la cámara en la cabeza. parecía una cosa Y、ordinaria? ahí, entonces, te, y, te, y cuando te lo dan, te lo llevas de copas al Goya o te lo llevas a casita. No, no, no.、Eh, la verdad es que las dos veces a mí me los han dado después.、Yeah. O sea, te dan uno、ah, ahí por, en l a c e r e m Goya. ahora eran varios ya. Sí, sí,、uh -huh. porque como éramos varios,、sí. el sonido siempre salimos varios. Pues luego la academia te dice, oye, que ya tienes aquí el tuyo, pues venía a buscarlo cuando quieras.、Yeah. Uh -huh. Te llaman y te lo dan. Ah, muy bien. Y te vas ahí un día entre semana, tranquilamente.、Ah, tranquilamente a por tu ay, Goya, que te van a dar una el, cajita de cartón, lo que es como si fuera una botella. Te lo、ah, llevas y cuando llegas a casa te ponen de. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h Cuando llega la chacha a casa, no e el s s ¡Ay, ay, ñ o r i te o t i n e digas. o s t i o te, te d a gustito. te d a g u s、sí, h ¡Ah! h a l a v e r d a d es que d e c í a u n a a m i g a m í a、eh, que no está d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a con el d o b l a j e、eh, Decía que, que, que, dice, a mí me dieron una vez un Goya, por sonido también, y, y dice, el año y medio siguiente lo pasé fatal, dice, porque no me llamaba nadie. Ya, eso claro, dicen, eso, eso dicen. Dicen que te dan un Goya y no te llama nadie porque creen que vas a subir tus tarifas, ¿no? Ahora ya.、Claro, ya tengo Goya y ya me pongo de. Bueno. Ah, pues tú como... tienes dos, entonces ya entonces, no te, te llamas. No, no, no, no. No, no llame nadie. <ríe> bueno, pues Goya de sonido también para、eh, nuestro segundo paréntesis musical, aquí, en El Unicornio, en La Única FM. To you. I swallow my pride. But you're the reason why I feel so alive. Girl, please tell me you'll still be my lady. Without your love in my life, I'll go crazy. I've made mistakes before, but I never lie. d should have thought about the things I did before I did. If I can stop your tears, oh girl, I can't see a way. to Stop the pain that you r e feel. If n g i I can make it right, God knows I will. Please give me a chance to make things right once again. Hola, 1-2, probando, probando. Bien, n s i oye bien? Manolo, bien. Perfecto. Correcto, David, vale, perfecto. bien, bien, bien. No, no, hoy, Manolo, hay que tener un cuidado aquí con el sonido. Hoy, y, hoy contacto a、claro, ingeniero. Y, y tú pidiendo que te ecualicen, ¿no? Teniendo t u d e c u a l i z a c i ó n Sí, porque yo me、particular. oigo muy alto. Ya que no es chulo el t í o ni nada. o i g a hablando de ecualizaciones particulares. Con un colega y amigo tuyo también, Jorge Lerner, en, en Tecnison. Estuvimos el año pasado doblando una película de,、eh, o un remake nuevo de, de Freddy Krueger y, y me planteó un experimento、eh, que te cuento, a ver qué, qué te parece, porque eso nos llevará a otro experimento que vivimos juntos.、Eh, la voz, pues claro, efectivamente del actor doblaba a Freddy Krueger y estaba tratada, ¿no?、Mm. Y un tono súper、pues, grave. Y... Y ya no, que no solo acercando simplemente el, el micrófono para captar más, sino que de repente me puso a, a mi lado, a la, a la derecha, un micrófono de estos,、eh, como un cañón, Sí. apuntándome al corazón. Bueno. De tal forma que entonces, al hablar así,、Cogía、recogía graves. Entonces me llevó a la sala de mezclas y me ponía solo. Eh, lo que registraba el de micrófono pecho. De, de pecho. Y efectivamente era el, un bajo, un tum, tum, tum, que marcaba como, como tempos, ¿no? Y, y me sorprendió porque en principio, bueno, no sabes qué resultado va a dar eso, estás doblando, a ver si le voy a dar al micro aquí en el costado. Y, y después escuchamos, vamos, le, le felicité efusivamente porque. porque Se、queda la voz tratada, pero no de una, de una manera antinatural, ¿no? yeah. sino aprovechando registros y esa caja de bajos ¿no? que yo no sabía que, vamos, que, que teníamos ahí, que se podía registrar de esa forma. No registraba tanto palabras, sino registraba pum, bum, bajo. ¿no? Buena idea. Y, y, y quedó, pues, pues, pues sí, realmente reforzándolo y, y un experimento. Eh, positivo, p o sí, i t sí, sí, sí. Tal y como lo estás contando, tiene su, claro, su que, explicación. Que eso me parece que es、mm, comentábamos antes: pues、mm, inventar o experimentar con, con criterio y con sentido común. No,、uh -huh. eh, no en si <risa>、sí, algunas anécdotas, Si <risa>、sí, algunas anécdotas bueno, <risa> Spain is different, y bueno, y así ocurrió. Lo que pasa es que también es a anécdota, hay que decir que nos pedían un. Un plazo de tiempo para el doblaje de la película que no se correspondía con lo que ellos pedían. Que, ¿Cómo ...que... e era? La película era Avis. Y、sí. nos traían el micrófono como una diadema. Sí, era el, supuestamente el micrófono esos que llevan aquí los pilotos, que son esos pequeños micrófonos.、Sí. Ahora son mucho más estilizados,、uh -huh. pero entonces éramos. Unos... Y entonces lo que querían es que cuando eh, eh, sonaran las escafandas, cogiéramos el sonido con ese micrófono、sí. para que sonara un poco la voz típica saheja.、Sí. Como... Pero recordemos que no era usual en, esa... en, en esos años trabajar en, en bandas. No, no, no, no. no, Estábamos era, todos en la sala. Era, no, no, o sea, hacíamos todos en la sala, buenas、sí, sí. e Y bueno, pues、eh, os poníamos dos atriles, uno con el micrófono bueno sí, y otro con aquel micrófono sí, sí, un sí, poco. Sí. Y, y efectivamente, luego cuando oías、eh, las escafandras y lo oías、uh -huh. todo y l v a n a d o e n la mezcla, pues sí funcionaba. Y sí, era... Lo que sí había algo que, no, que para eso no había micrófono, que era el efecto respiración de escafandra. El efecto respiración, ¿no? que hay que, que agradecérselo、sí, al sí. inventor, a don Héctor Cantolla, que ahí estuvo como un máquina el tío. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y si. Sí, sí. Para los oyentes, pónganse las manos así alrededor de la boca, como si fuesen a llamar a alguien a gritos. Pongan un poco cara de pez y respirando, abriendo y cerrando las manos, hagan tal que así. Ah. Bueno, pues esta, esta gilipollez, con más en el atril mientras uno habla, pues、sí. logró, vean a v i s y logró el efecto. Yo creo que hemos superado incluso al efecto a, original. A original. Sí, sí, porque parece que es el típico sonido de s q u e l c h n o、eh, Exacto. De las emisoras, ¿no? Entonces, él lo hacía, a la respuesta. Sí, sí. La de él y la de todos. p o r Y yo me encontraba hablando y me decía: tranquilo, chiquitín, tú hablas que yo te, yo te respiro. Yo te respiro. Digo, pues venga, respírame, respírame. Y ahí sí, estábamos sí, sí. como peces en el atril. Sí, sí, sí. Y, y quedó, la verdad es que ver la película. Sí, sí, después sí, sí, sí. vinieron, tuvimos, no,、pues、vamos, en concreto la mezcla y tal, felicitaciones. Sí, sí, sí. bueno, a q u e l l o f u e Vino a esa película, vino el super... Entonces el superjefe de la. Era este. Eh, la película era de Fox y vino、sí, p o r q u e、eh, la estrenaron en Madrid en un pantallón enorme o algo así? Sí, algún... porque、eh, The Abyss,、eh, tengo que decir, junto con un par de películas más, fueron las últimas que se hicieron en 70 milímetros.、Uh -huh. ya, no, ya no se estilaba el 70 porque era、sí. muy caro. Entonces, The Abyss hizo una mezcla especial en 70 milímetros, que fue la que vino el entonces、eh, jefe de la Fox en Europa, que era Steve Kerr.、Uh -huh. Vino a verla a Madrid y nos felicitó. Le dijo que era la que más le había gustado de todas las versiones、uh -huh. que había escuchado. Y se hizo una. Versión 70 y luego la versión normal e s a de cine óptico y tal. Sí, sí. Y, y fue tremendo porque, porque fue aparte de la experiencia de hacer la película y tal, luego encima la mezcla en 70, que era como ahora hacerla, digamos, en multicanal de este Dolby、yeah. digital y ya, todo el mundo ya sabe un poco el Dolby estruendo, ¿no?、Uh -huh. Entonces fue, fue fantástico hacerlo. Y ahí en esa época también, cuando acaba el 70 milímetros,、eh, un poco también os pilló, bueno, a ti supongo con una relación más cercana, evidentemente por edad, pero. Pero de repente aparece el mundo de la informática en el, en el sonido, ¿no? porque hasta、sí. llegado a un punto no, no, no existía, bueno, existía la informática y tampoco estaba aplicada en el sonido, ni menos como está ahora. ¿no? Y de repente, para ti supongo que supuso algo bueno, más, más fácil por edad, insisto, pero para, para por ejemplo, tu tío Jacinto, para, para, para, sí, Carlos, para Martín, Carlos Martín, de repente les... eran ya veteranos. Con una experiencia contrastada y más que bien probada. Con, con el analógico, no sé si、uh -huh. es así, y de repente tienen que encontrarse, tienen que encontrarse... con unos tochos de instrucciones sí, sí, sí.、Eh, que, que hay que ser muy valiente para meterse con eso. Acuérdate de los puñetazos. De los puñetazos al t e l f o n o de. e s t a es coño de máquina. Chicos, ¿qué pasa? <risa> Chicos, ¿qué pasa? El magnético. Sí, sí. Pero, sí, sí. pero como unos jabatos, hay que decir que sí, salieron, sí, salieron... salieron airosos en aquella época. Fue difícil para ellos, para Carlos, para mi tío y supongo que para algunos otros técnicos en otros、uh -huh. estudios. Eh, pero bueno, ahí salieron airosos sí, sí, fueron manejando y fueron integrándose poco a poco. Y bueno, ahí estaba ya, tirando del carro, como sí, siempre. Sí. ¿no? Y a lo que ha llegado y lo, y, lo, y lo que debe faltar, Manolo, ¿no? ¿A uno crees que está tocando techo, techo? No, no, quedarán cosas nuevas. Pero bueno, ya hoy en día las herramientas que disponemos son extraordinarias como herramientas. Lo que hay que entender es que una cosa es mezclar películas y otra cosa es manejar una máquina que hace o integra un montón de herramientas. Yo ¿no? en este caso, como p u e d e ser el Pro Tools o el Nuendo o alguno de estos.、Uh -huh. eh, Eh, máquinas que hay ahora digitales. Eh, eh, eh, nadie de esas máquinas mezcla si tú no todavía estás por fuera. La máquina que mezcle sola todavía no ha llegado, porque evidentemente esto tiene un componente artístico, de conocimiento,、mm. de, de saber posicionar a los actores con respecto a la banda original, etcétera, etcétera, etcétera,、sí. que hoy por hoy todavía tienes que saber hacer.、Claro. No lo hace la máquina por ti.、Mm. Lo que la máquina tiene s unas herramientas que ojalá las hubiéramos tenido entonces.、Claro. Con a v i s para sí, poder sí, haber sí, mejorado sí,、claro. mucho más. Por haber, haber respirado normalmente, normalmente entre otras cosas.、Claro. Sí, porque ahí. Ahora vamos a pasar enseguida al balneario, que lo tenemos un poquito más reducido y quiero aprovecharlo. En, en, en ese paso de, de la informática en la máquina,、eh, nosotros hemos comentado a veces respecto al atril que cuando. Se graba una frase nuestra, una interpretación. Vemos la onda de sonido y ahí están graves, medios, agudos, los de la izquierda, de la derecha.、Eh, Puedes recortar ese trocito de S, esa R.、Uh -huh. Se puede jugar como plastilina, ¿no? Pero que de momento las emociones que están grabadas porque tú las escuchas, pero aún esa informática no las ha localizado visualmente. No, no.、Eh, con esto quiero decir, cuando tú estás mezclando una película. Supongo que hay parte de matemática, es decir, pues esta tormenta, estos caballos por la izquierda, esto. Bueno, hay un, una parte de ecuaciones y variables de que esto tiene que sonar a este nivel, esto a otro. Pero después, así como nos pasa a los actores, un técnico en mezclas, dependiendo del día que tengas, de ánimo, de... dependiendo del día que tengas, la mezcla se ve afectada también, se puede ver afectada. En ese punto de que, aparte de la matemática, está la sutileza y la sensación del, del oído, de la percepción, que no te viene en el libro de instrucciones. Hombre, un, un profesional debe saber en todo momento qué está haciendo. Y cuando nos metemos, yo creo que a mezclar todos los, los mezcladores que hay en este país, tú sabes que soy el presidente de la asociación, yo creo que todos, cuando nos metemos a mezclar una película, sea de, de producción española o sea de doblaje, Todos en ese momento nos olvidamos de nuestros problemas y nos vamos a nuestro trabajo. Yo creo que un poco os pasa a vosotros、sí. en el atril. Tú、mm. puedes tener un mal día, pero tú cuando llegas allí te conviertes. Tú, sí, sí, tú, sí. tú te vas y te vas a tu personaje porque te tienes que ir a, sí, a tu personaje. metro cuadrado del atril es tierra de nadie. luego sales de allí y、mm, podrás pegar una patada o un puñetazo a la、mm. pared porque tengas un mal día o sencillamente pegar un grito debajo de un puente. No lo sé. Yo creo que todos nos transformamos y sabemos como profesionales que somos、eh, separar cosas.、Ajá. Evidentemente que puede haber cierto en algún un Momento, cierta s u c i l e z a cierto tono, cierto matiz que se te pueda un poco obviar porque no tienes el mal día, pues supongo. Sí, sí, evidentemente. Si el productor no te ha pagado o si tienes problemas con el estudio, no sé qué, pues también se va a v e r un poco en tu capacidad、sí. de respuesta ante un problema. Sí, sí. Que a lo mejor lo harías de una manera si estuviese s c o n、sí. d e n d o o lo harías de otra manera más. Sencilla o más ya, atajando ya, ya. si no estás contento. Vale, Pero vale. eso entra en más parte, yo creo que de los problemas laborales、sí. que más de problemas de、mm. Ah, ahora que has dicho el, si el productor no te ha pagado, perdona, aprovecho.、Eh, Celia, de Cinearte, paga ya. Recuerdas que tenemos esa película pendiente. Ahí están Lorenzo Beteta, Richie Escobar y todo el elenco, que tú ya la has cobrado. En fin, lanzado el mensaje hacia el limbo de las ondas, vamos a entrar directamente al balneario de las palabras. Balneario de las Palabras con Don Manuel Bailina, como siempre, delante mío y con ecualización particular. Muy particular va a ser delante de ti. Delante de mí, delante de mí, es verdad. es verdad O delante de nosotros, delante de dos Manolos que estás hoy. Es implacable, es implacable. Hoy he hecho,、eh, venimos al balneario. Hoy he venido yo con poco balneario porque sé que los técnicos de sonido, cuando no están grabando, hablan mucho.、Sí. Porque se pasan toda la vida escuchando a los demás. Así que cuando tienen ellos que hablar. La hablan, oportunidad, arrancan, pues ¿no? tiran millas, claro. Por eso hoy tengo pocas cositas. Y empezamos con、eh, el Pampezar Topaná. Topaná, me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Pues seguimos. Vale. Y en la sala de rejuvenecimiento es, traigo un verbo. Que a ver si no lo dicen de nosotros, que es mimbrar, que no tendría nada con hacer mimbres. Este mimbrar lo que significa es abrumar, molestar, humillar.、Uh -huh. De tal manera que si alguien me abruma o me molesta, puedo decir que me mimbra. Que me queda, mimbra. ¿eh? Queda chulito, me mimbra. Mejor que no lo digan de nosotros, ¿no? Mimbrar. Y en el historial médico, en las etimologías, hace unos programas hablamos o dijimos que a los de Madrid nos llaman v a l l e n a t o s y no sabíamos por qué. Pues ya me ha llegado a mí una noticia de por qué nos llaman a los de Madrid v a l l e n a t o A ver, cuenta. Pues resulta que corrió la noticia de que por el río Manzanares bajaba una ballena. Y entonces los madrileños、eh, empezaron a coger armas para matar a esa ballena. La ballena resultó ser una albarda. Pero, en fin, algún arpón o alguna cosa tirarían al los de madera. Cara, eso no tiene nada que ver con las plantaciones de marihuana que había en la carrera no, de San、no. Jerónimo. Baja una ballena por el río Manzanares. Eso era en el, en el cañón del colocado、y、del otro día. Con los cuchillos de Fernando Elegido, a, a cazar la ballena. Y, y curiosamente es una historia recurrente que también hay en otros pueblos. De repente en el río parece que baja algo y todo el mundo, o q u e baja? Una ballena. Pues por eso a los de Madrid nos llaman ballenatos, aunque tú eres de Madrid, ¿verdad, Manolo? De Madrid, Madrid. Pues también eres ballenato.、Ah, ya n、no、o os... e s t o y con un par de ballenatos. ¿no? Exacto.、Bueno. Antes éramos gatos, ahora ballenatos. oye, Hemos ganado cuerpo, ¿no? s e g u i m o s siendo mamíferos, pero esta vez cetafeo. Muy bien. ¿Y qué hay para recomendar a uno que piense lo que dice, lo que escucha, lo que lee y lo que escribe? Pues mira, antes has hablado de espejo público del programa. Sí. Y precisamente tenía yo aquí una nota que saqué de hace unos cuantos.、Eh, hace unos cuantos programas, no sé si hace mes, mes y medio. Que comentaban、eh, el uso de. O mucha gente en el pretérito indefinido, en el fuiste.、Uh -huh. eh, dice fuistes, porque todos los. Todas las segundas personas, todos los t ú e s pues parece que tienen ese. Y este que no lo lleva, mucha gente lo asimila y dice: Fuisteis. O perdón, fuistes, c o g i s t e s d e j a s t e s Hay un tema de mecano que después、eh, lo volvieron a grabar y, y lo retocaron porque tenían un, un cogiste s o fuiste. s Exacto, ese a ahí sobra, en el indefinido solamente. En los demás tiempos sí. Igual que en el imperativo de oye. Mucha gente dice, ¡oyes! No, es, oye simplemente, es a ese, habría que ser andaluz y comérsela. <risa> Muy, bien. Muy bien. Como dijimos el otro día de los andaluces. Y precisamente además en ese programa también hablaron de tener un asesor lingüístico para estas cosas.、Eh, es que escribió una profesora de, de español o de literatura española y. Dice,、eh, la mujer esta decía que no se atrevía allí a hablar en público, y el periodista dijo: Pues si usted no se atreve, déjenos hablar como queramos. Bueno, ya hablaremos de esas cosas. Bueno, bueno. y otra cosita. Haciendo amigos. <risa> <Sí>. <risa> Haciendo amigos, sí. Y otra cosita que、eh, en muchas películas y、eh, también en series españolas se habla de defensa propia. Cuando lo que se tenía que decir es legítima defensa, puesto que es más la legítima defensa que la defensa propia.、Uh -huh. Hay veces en que uno no está defendiendo su vida, pero desgraciadamente, pero hay situaciones en que sí tiene derecho a matar e l otro por legítima defensa.、Yeah. Hay ciertos casos en que la ley te permite, lo digo por、uh -huh. películas policiales y cosas、uh -huh. de e s t a s Y para acabar, vamos con nuestra pica en Flandes, que tenemos ahí.、Eh, exacto, Miami、sí. y Miami.、Eh, yo creo que los españoles tendríamos que decir siempre Miami. Y. Y en esto, si alguien lo sabe, pido consulta.、Eh, resulta que、eh, Miami viene de mi amigo, y por eso se llamó la ciudad Miami. No estoy seguro, lo he oído, pero no lo he visto escrito ni、no、he podido comprobar. Es que en la pronunciación, ya sabes, tengo eso, esa pica en Flandes, entonces, ¿qué hacemos con Ohio? Oí o escribirlo o j a y o Oí al parche. Oí al parche. Lo malo es que si decimos oí o perdemos la única palabra. Bueno, en, en español tenemos bastante palabras japonesas, porque como tenemos las mismas vocales, eso es otra cosa que hablaremos otro día. v a c a es loco en japonés, por ejemplo. Y o j a y o Eh, para decir buenos días, los japoneses dicen Ohayo Gozaimas. O, o sea, l o japoneses eres más pesado que un loco en brazos. <risa> la vaca sí. <risa> Dale, vale, vale. <risa> la vaca sí. Y el Ohayo es buenos días luego. Podía valer esa palabra. Pero en nombres geográficos ya hablaremos otro día. Igual que el, el, hace unos programas hablamos de la cara oculta de la luna, que me sigue gustando mucho más que el lado oscuro. El lado oscuro. <risa> es mucho más bonito la cara、sí. oculta de la luna. El lado oscuro es para, por si dices. Luke, soy tu padre. <risa> o algo de eso. Bueno, pues muchas gracias, ...y Manolo. Y vamos a pasar a otros Miamis.、Uh -huh. No, a más que Miamis, nuestros Amis, que son en realidad nuestros patrocinadores.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 Arrancamos con la sintonía inconfundible de la sastrería, y eso quiere decir que tengo. Ahora que no me está mirando Manolo, ah, sí, tengo a, a, a mi lado a Domin. Y bueno, Domin, Manolo, hoy tengo aquí a dos expertos de las mezclas. Sí, eso es.、Eh, bueno. Así Ca que... Cada uno en su tema. ¿no? Eh, claro, cada, cada, uno uno su cada uno con su c ó c t e l e r a Cada、sí. uno con su c o c t e l Pero vamos a ver qué, qué, qué mezcla sale. ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy, d o m i n Buenas noches. Pues, hola, buenas noches. Pues mira, hoy vamos a traer un cóctel refrescante. Ya que empieza a venir el tempecito este así de, de terraceo y tal, vamos a hacer un c ó c t e l c i t o La verdad es que es singular y refrescante.、Mm -hmm. vamos, a, vamos, a hacer, vamos a preparar hoy un m e r i pifo. Ah, esta es una, actri,、uh, ¿no? Mítica, no, una actriz n o mítica. Mítica. Clásica. Clásica. Una, una clásica ¿no? Pues este cóctel está、ah, no、muy no sé bien、si、m、no、para ella. Bueno, vamos a echar media copa de ron blanco. Vamos en, en costelera. Vamos a echar media copa de ron blanco. Vamos a echar、eh, zumo de piña. Luego le vamos a añadir una, dos cucharitas a d de granadina y seis gotas de marrasquino. Seis gotas, seis no gotitas, siete ni no cinco. s e i s gotas. Bueno, vale, vale. Es, es, es decir, un, dos, tres, pum, ya está.、Ajá. Seis gotitas de marrasquino. Lo vamos a echar en la costelera con el hielo debidamente. Lo vamos a agitar muy fuertemente, muy fuerte y muy rápido. Y lo vamos a servir en una copa flauta. La copa flauta es la copa de champán. Ah, vale, vale, está bien. Ahí, la a d h a c ó m o se、Jamel? toca la no, copa flauta?、Eh, no, es la, la, la, la copa de costel que. que Lleva este. La alargada, este, la La l a r g a d a exactamente. la copa. Esa es la que、sí. llamamos la copa flauta.、Uh -huh. Y la vamos a adornar con un, una cereza de, de, de marrasquino、uh -huh. ¿no? y, y un par de pajitas y una rodajita de naranja en el, en el borde. Y se va、uh -huh. a quedar genial. Es un cóctel muy, muy refrescante y muy. Muy sugerente. O sea, con la, la copa estar, flauta, Manolo, un cóctel Dolby Premium. Dolby Premium, s e s t a b a pensando que la flauta no debe tener agujeros en este caso. o、no, no, no, no. el, el agujero es que te va haciendo para d e n t r o Flauta muda, flauta de dentro, muda. Oye, y el, el mismo、sí. entonces,、eh, para, para que tenga que conducir. Para que tenga que conducir, pues le, vamos le quitamos el ron. Le vamos a quitar el ron y le vamos a añadir un jarabe, por ejemplo, pues puede ser un jarabe de. de plátano o de... O de De coco, puede ser también con la, con,、vale. por, con la piña y tal, porque luego llevaban la, la granadina y el marrasquino con las, con las seis gotitas no lleva, no lleva nada. Muy con, bien, muy o sea, bien. Y te estás tomando a h u e d i Y ya te pueden hacer soplar lo que quieras que no vas. Que、claro. si tú pones tu cara de Mary Pickford y Mary le Pickford, soplas la、Mary、flauta、soplo. esa ya, ya, del、no. control <ríe> alcohemia, ahí está. está. Con t o o l premium. Con t o o l premium también. Porque、sí. ha debido. No, pero... pero la Mary sí. Pero déjeme que men, la señorita Pickford va a soplar por mí. Bueno, sobre todo operación ponle freno sí, o ponle todo, Mary Pickford, una, una de las y dos y cosas. Y si, y si bebes, pues no conduzca, te quedas al lado、eh, e copiloto. Exacto, lo más práctico. Muy bien, Domin, pues muchísimas gracias. Gracias a v o s o t r o s Y espacio, la semana、eh. que viene, más mezcla. Más. Y el tiempo nos cae encima como una losa, Manolo. Esto pasa rapidísimo, a la velocidad del sonido. h ¿eh? o y hablando de sonido, que nos hemos que quedado ahí, ha, se me ha quedado en, en, en el tintero lo de la asociación Amste. c u é n t a m e un poquito. Bueno, pues es un primer intento de intentar hacer una asociación o algo que un poquito nos lleve a todos hacia algo. Bueno,、eh, siempre hemos sido todos muy amigos, pero nunca hemos tenido、sí. un, un principio de unidad. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, las cosas están difíciles,、eh, la gente está muy pendiente de otras situaciones ahora mismo,、mm -hmm. de crisis y de sí, dineros y cosas de estas, y la asociación, la verdad es que está un poco parada, pero espero que, que resucite pronto,、mm -hmm. porque además tenemos pendientes algunas cosas, como ya en su día hablamos de derechos, un poco de autores,、sí, etcétera, etcétera,、claro. que parece ser que sí hay. Pequeñas historias de que puede ser real y, y verdadero lo que pretendemos. Bueno, pues espero que nos hagas、eh, próximamente otra visita y nos cuentes cómo van esas negociaciones y si habéis conseguido quitaros el bicho de la sala de mezclas a la hora que estáis trabajando. ZZ. ZZ. z p a Muchísimas gracias, Manolo. a ti. Buenas、pachi. noches y esperamos verte prontito otra vez por aquí, por la ciudad de la cerámica. Cuando queráis. Muchas gracias.